Absolutamente caótico en toda España. Seguimos contando la actualidad de este lunes, 28 de abril. Con Expósito La Última Hora en la Linterna. Cope, estar informado. Las 15 comunidades afectadas por un apagón eléctrico sin precedentes en la historia de España empiezan a recuperarse poco a poco de esta más que incidencia que ha dejado a miles de personas incomunicadas, varadas en vías ferroviarias o aeropuertos, que ha obligado a bajar hoy la persiana a muchas empresas. El suministro eléctrico va recobrando fuerza de forma muy gradual y por ahora distintos puntos de todas las comunidades autónomas se recomponen del apagón. Excepción hecha de las islas, Baleares, Canarias, que tienen sus suministros propios. No se saben las causas. En torno a las 6 de la tarde comparecía Pedro Sánchez para no decir nada. t o d a v í a no t e n e m o s i n f o r m a comisaria, el debate r e l o s motivos d e e s t e corte, p o r lo q u e p i d o a la c i u d a d a n í a a l igual que h e m o s h e c h o e n c r i s i s p a s a d a s q u e se i n f o r m e n Por lo s c a n a l e s o f i c i a l e s Es m e j o r n o es p e c u l a r ya s a b r e m o s l a s c a u s a s n o d e s c a r t a m o s n i n g u n a h i p ó t e se i s p r o a h o r a de b e m o s c e n t r a r n en o s l o más i m Por t a n t e que e s d e v o l v e r la e e l c t r i c i d d a a n u es t r o s h o g a r e s Desde Red Eléctrica no confirman, aseguran que se está recuperando poco a poco el suministro, mientras que desde Portugal apuntan a que el fallo habría ocurrido desde España, que suministra a su vez energía al vecino. En los próximos minutos te voy a dar todos los detalles de este apagón que ha paralizado por completo España, desde las doce y media de la mañana. Insisto, no sabemos las causas del apagón, o es una avería de un tamaño monstruoso, o es un ataque, ciberataque. Cualquier cosa que digamos sería especular. Vamos a intentar, no obstante, aprender qué podría haber pasado y cómo funciona un sistema de estos. Rafael Álvarez es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos、e、Industriales de Valladolid. Rafael, profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. No voy a hacer la pregunta fácil de qué ha podido ocurrir, porque si lo sabes, dímelo lo primero. Pero imagino que no lo saben, ¿no? Bueno, eh, es eh, pronto para,、claro. para poder decirlo. Sí que es cierto que la causa más probable es, es、eh, una punta de consumo. ¿Una punta de consumo? o p e r o u é Porque se hayan encendido. p e r o claro, no estamos ante una ola de calor. Estamos ante un momento especial de producción industrial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un alza de consumo en pleno verde abril? Bueno, a la hora que se ha producido, sí es hora de producción industrial y demás. A esas horas hay consumidores, sobre todo las grandes potencias, fábricas, grandes consumidores, tienen contratos de interrupción. Les pueden, digamos, de alguna manera. Era avisar de, de corte cuando se necesita para、eh, otro tipo de, de actividad,、eh, como pueda ser la, la normal de, de todo el funcionamiento、eh, normal. Entonces,、eh, lo más probable Es, e e x c e s o de demanda provoca una caída en un nodo, en una protección de un nodo o en una central y automáticamente lo que hace es caer en cascada el resto de, l resto de sistemas de generación hasta el apagón total. ¿Por qué? Porque cada, a la vez que va cayendo una, esa energía la tienen que soportar el resto y el, el tema se va haciendo cada vez más grande. Claro, digamos que si no lo puede soportar una, el resto, según va viniendo, tampoco, ¿no? Efectivamente, y tiene que soportar ya no de una, sino de dos, las siguientes de tres, en fin, que colapsa. Claro.、Eh, ¿Esto cómo se arregla? Bueno,、eh, se arregla manteniendo toda la energía de generación que tenemos disponible en España.、Eh, recientemente, la semana pasada, se ha licitado la ingeniería para desmantelar、eh, la central nuclear de Almaraz. Estamos hablando de mil megavatios de potencia. Es decir, necesitamos, y está muy bien, esa evolución hacia energías renovables, pero,、eh, evidentemente, hay que mantener、eh, Ver que están dentro de la normativa vigente, de que tiene todas las medidas de seguridad para poder funcionar y no alegremente pues, prescindir de esas centrales. Somos los países de Europa que más torres de refrigeración de ciclos combinados hemos destruido. En fin, no tiene, no tiene una razón de ser、eh, tirarse, darse un tiro en el pie.、Mm, esa es una. ¿Pero qué otras lecciones se pueden aprender en una cosa como esta, Rafael? Bueno,、eh, se puede aprender、eh, y, y que ha funcionado muy bien el sistema de recuperación.、Eh, estar manteniendo ahora mismo esta llamada de teléfono después del tiempo que ha pasado, pues es un logro, aunque、eh, el restablecimiento total de todos los consumos de, de toda la red eléctrica tardará en restablecerse todavía. Pero no hay que reconocer que bueno, pues,、eh, es todo un éxito. Desde el punto de vista de los suministros, y lo has apuntado, pero quiero intentar profundizar un poquito más, Rafael. Distintas formas de energía. Si tuviéramos otra distribución de ese mix energético, ¿esto hubiera sido más complicado de que se produjera? Sí, evidentemente. Es、eh, decir, eh, nosotros eh, tenemos una producción, España me refiero, tenemos una producción energética de energías renovables、eh, muy alta.、Eh, evidentemente, eso hace que en, en algunos momentos sea incluso casi suficiente para poder mantener、eh, zonas concretas y completas de consumo. Pero si nosotros mantenemos,、eh, por ejemplo, esta central nuclear que se va a desmantelar, son mil megavatios, mil megavatios. m Es g a a v t i o es una potencia muy grande. ¿Qué ocurre con esta potencia de un grupo nuclear? Que está permanentemente a lo largo de los 365 días del año, las 24 horas, esos 1.064 megavatios. Eso significa una estabilidad en el sistema. Yo, en energías renovables, en un momento determinado, a la hora que se p r o d u c e el apagón, p u e e s p u d o tener un, una producción muy alta de todas las plantas fotovoltaicas.、Eh, por la noche, p u e d o tener una. Una producción muy alta de energía、eh, eólica, pero、eh, una central nuclear me mantiene esa, esa、eh, base de esos mil megavatios, independientemente de lo que ocurra con, con el tema renovable. Qué interesante.、Y、a lo mejor que haya tenido que pasar este susto para aprender, pero igual, igual es la solución. Rafael Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos、e、Industriales de Valladolid. Gracias por la clase, Rafael. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, adiós. Casi diez horas. Vamos ya para diez horas que han pasado desde el apagón que ha dejado a Toda España, se dice pronto, y a gran parte de Portugal sin luz. Minutos después de las doce y pico de la mañana, el servicio dejaba de funcionar y hasta ahora esto es lo que sabemos. e s t o y a hacer el resumen porque seguimos con más que dudas. En este momento, y según Red Eléctrica, ya hay suministro en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Madrid, La Rioja, Asturias, Navarra. Castilla, León, Extremadura y Andalucía. En algunas grandes ciudades ha vuelto por completo el servicio, por ejemplo, Salamanca, Burgos, Zamora, León, Orense, Huesca, Castellón. También en barrios de Barcelona, Málaga, Huelva, Jerez, Sevilla. Lo c o n f i r m ó a aquí en COPE el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Bueno, la situación es que está volviendo el suministro eléctrico a algunas zonas concretas de la ciudad que poquito a poco van recuperando ¿eh? el suministro. Eh, Avenidas, los cruces semafóricos, todo eso parece que en algunas zonas concretas se va recuperando, pero todavía hay zonas de la ciudad donde no hay suministro. Hay que decir que solo en las islas, Canarias y Baleares, se han librado de este apagón. Son las únicas comunidades en las que la luz no se ha ido. En otras, como Andalucía, Madrid o Extremadura, va volviendo poco a poco a la normalidad. Se ha activado el nivel 3 de emergencias de protección civil. Muy cerquita de donde estoy, en el centro de Madrid, está mi compañero Gonzalo Zavalla. Gonzalo. Buenas tardes, buenas noches ya de nuevo. ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, buenas noches aquí desde, desde la puerta de Alcalá, donde la verdad tenemos noticia. No, no se han encendido las farolas de la calle Alcalá, pero muchas perpendiculares a esta calle sí que están empezando a iluminarse. Veremos cómo queda la imagen de la ciudad cuando todo se oscurezca porque está empezando a caer el sol. Te diría que en estos momentos la imagen más clara se sigue viendo en los autobuses. O sea, es verdad que cuando miras al interior de uno hay gente que está pegada a los cristales y de pie. Y luego cuando miras a las colas te das cuenta de que va a hacer falta más de un autobús para llevar a toda esa gente a casa. Aún así, Ángel, también hay, también hay alguna estampa curiosa a pie de calle. Por ejemplo, mira, me estoy acercando a una persona que tiene una maleta naranja y una, y una mochila, lo cual me hace deducir que igual tiene que coger un avión.、Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Es usted de aquí? ¿A dónde v i a j a Eh, voy a Valencia y llego de Francia. ¿Llega de Francia? ¿Cuándo ha llegado? ¿A qué hora ha aterrizado? A las dos y media. O sea que se ha llegado sin saber lo que estaba pasando y nada más salir del avión. No sabía nada. Cada vez que vengo, cojo un taxi, voy a Chamartín y después me voy con el t r e n Y hoy había una hora para quedar, para tomar un taxi y después. ¿Y ¿Ha podido hablar con alguien de la familia que esté en Francia? A lo mejor se está hablando de esto allí. No, unos, unos SMS, se llama así. Y tres SMS y ya está. Ellos me, han dicho, me han dicho que había en las noticias en Francia se dice, se dice que no había electricidad en España. El señor del taxi me ha dicho la misma cosa: ciberataque o. Está empezando a caer la noche.、Eh, ¿Qué planes tiene? Ahora he acabado, ahora mismo he encontrado un hotel. Eh, a n dado n tres horas、eh, preguntando a cada hotel y ahora、eh, la 4G se llama así,、eh, me ha permitido encontrar un hotel ahora. Y una última, por curiosidad, ¿lleva dinero en efectivo? 10 euros. <risa> <risa> Pobre. Y eso es un gran problema porque quería comer algo y no tenía bastante dinero para comer. De hecho, muchas gracias, ¿eh? y mucha suerte. De hecho, Ángel, es que、eh, una de las imágenes que se ven ahora mismo en el centro de Madrid es. Todos los negocios, todos los locales, los restaurantes, que normalmente son cadenas que están abiertas aquí hasta tarde, todas están、mm, cerrados. En los cruces se sigue viendo, por supuesto, mucha policía, mucho agente de movilidad intentando ordenar el tráfico. La banda sonora, te la conoces, sigue siendo la de las sirenas de emergencia. Cada pocos minutos sobrevuela algún helicóptero por, nuestra por nuestras cabezas, pero bueno, por quedarnos con algo bueno, pues eso, está empezando a llegar la electricidad a algunas calles de, del centro. Así que bueno, esperemos que de momento, que mañana nos podamos despertar con una buena noticia o que en las próximas horas podamos darla, Ángel.、Mm, seguro que en un ratillo, ya lo verás.、Te、Gracias,、veremos. Gonzalo. Un abrazo. Desde el gobierno, insisto, no descartan ninguna hipótesis, solamente hay dos fundamentales: una avería bestial o algún tipo de ciberataque o sabotaje. No sé qué sería peor, ¿eh? sinceramente, porque lo primero te demostraría un tercermundismo increíble y lo segundo, pues eso. Un ataque. Lo que está claro es que el apagón ha generado un caos absoluto, sobre todo en el centro de las principales ciudades. También en la red ferroviaria. Ha habido un total de 116 trenes parados, a los que les ha pillado en pleno trayecto entre media y larga distancia. Entre 30 y 35 mil viajeros afectados. Habría ahora mismo 26 trenes todavía pendientes de evacuar. Desde Adif confirman que es imposible. Que se recupere la circulación de los trenes de media y larga distancia. Una vez confirmado esto, piden que quien tenga que coger un tren no vaya ni siquiera a la estación. Distinto ha sido en los aeropuertos. La situación ha sido más tranquila, retrasos, sí, pero los vuelos han continuado despegando y aterrizando, imagino, por esa independencia energética, esas centrales en los propios aeropuertos. Pero claro, aún así, a ver quién es el guapo que desde París, Roma, O Berlín viene a Marín un día como hoy. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, está mi compañero Álvaro García. ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Ahora mismo, ¿cuál es la situación Álvaro? Pues mira, desde aquí todo sigue con relativa normalidad. Aeropuertos operando con relativa tranquilidad, mantenidos por esos、eh, grupos electrógenos de contingencia. Se van acumulando retrasos. Veo en las pantallas demoras en las llegadas, por ejemplo, de un vuelo de Vigo. Uno que tenía que llegar a las seis de la tarde lo va a hacer en principio dentro de diez minutos. También retrasos de Bruselas, Palma de Mallorca, Zúrich, Venecia, Londres, Roma y un largo etcétera. Digamos que esto es como una especie de efecto dominó, ¿no? porque evidentemente、eh, el retraso se va acumulando. Hay que recordar que Barajas es el quinto aeropuerto con mayor tráfico aéreo de Europa. Las autoridades dicen que se está registrando una reducción del 30% del tráfico aéreo, motivado, dicen, por、eh, precauciones de seguridad. Y claro,、eh, se、si、abren las puertas、eh, y las cristaleras de estas llegadas. Se mezclan los abrazos y lloros por ver a las familias con las caras de preocupación de saber、eh, qué está pasando. Nos lo explicaba Nicole, que acaba de llegar de Pisa.、Eh, cuando me monté del avión, fue que supimos que se había ido aquí toda el, la electricidad y pues que se está todo atrasando, cancelando, pero llegamos bastante a tiempo. Ahora el problema es montarse g u n d o Y en las esquinas de los aeropuertos, en las cristaleras, en las paredes, se va amontonando la gente. Muchos se dan por vencidos, piensan ya en pasar la noche aquí. Se acercan a este microazul de la cadena Cope para pedir información, porque, claro, hay muchos que han hecho un vuelo largo. Y cuando digo largo, es muy largo. México, Buenos Aires, Santiago de Chile. Y no tenían ni idea de lo que estaba pasando aquí fuera. Álvaro.、Mm... Relativa a normalidad, como decimos, pero claro, el problema está en llegar al aeropuerto. Aquí mismo en Cibeles, la línea de autobús directo del centro de Madrid hasta el aeropuerto, las colas son infinitas.、Tremendo. Es imposible coger un taxi, tú porque has ido en moto. Pero la、sí. M40, la M30 están completamente colapsadas. Eso no es que impida salir del avión, es que impide llegar a los pasajeros y a las tripulaciones. Tal cual,、eh, va oscureciendo. Esta es una de las preocupaciones también de los pasajeros que acaban de llegar. Veo a tres, cuatro agentes de la Policía Nacional intentando controlar un poquito la situación aquí, porque evidentemente los nervios pues,、eh, se van、eh, alterando con el paso del tiempo. Sales, te encuentras estas largas colas. He de decir que、eh, me agarro a un punto exacto en el que estoy para no perder cobertura, esto hay que decirlo, porque es、eh, muy difícil mantener aquí la conexión. Sales, cuando sales, te encuentras esas eh, colas. Eh, k i l o m é t r i c a s de gente esperando un taxi, también autobuses, van pasando a cuenta gotas, horas de espera, pero lo que no saben es que el tráfico que les espera a la salida de terminal, como dices tú Ángel, es, es、eh, caótico. Hablando con taxistas me decían que han tardado más de una hora en llegar hasta aquí, los precios, pues también te puedes imaginar, algunos、eh, se las ingenian para agruparse, irse juntos en taxis, en VTCs, otros buscan, por ejemplo, vans, furgonetas en, en esas VTCs. Para intentar que los precios pues,、eh, puedan no ser tan altos, agrupando gente. Igualmente hablamos de más de 80 euros, un trayecto de 20 minutos para ir hasta el, hasta el centro de Madrid. Y si me permites, Ángel, que justo cuando estaba hablando, me ha llegado un comunicado de AENA、eh, en el que informa de la situación de los aeropuertos. de la red, hablan de que van a estar operativos, algunos van a ampliar el horario operativo para atender operaciones reprogramadas, es decir, que, a pesar de que, que, que el vuelo se pueda retrasar, van a seguir abiertos en esta terminal y demás de, del territorio nacional, y、eh, aluden, hablan de que el impacto en la programación de los vuelos Se ha producido fundamentalmente por las dificultades de pasajeros y tripulaciones、claro. para llegar a los aeropuertos y por las regulaciones del espacio aéreo que han implicado cancelaciones, dicen, teleotextual. Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Álvaro. A ti, Ángel, un abrazo. Esto en estaciones de tren, en aeropuertos. Claro, la gran pregunta sigue siendo la misma. Desde esta mañana no sé cuánta gente me ha planteado lo mismo. ¿Qué ha pasado? Tú que estás informado, cómo se está gestionando esta crisis en centros críticos. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas、eh, noches. Pues mira, por ejemplo, en los hospitales. ¿eh? Es verdad que es un punto crítico, como decías, y van poco a poco recuperando la normalidad. De hecho, los de Barcelona ya funcionan casi al 100%, al recuperarse allí el suministro casi por completo. Ha sido una de las grandes、eh, ciudades que ha recuperado antes. En el resto, poco a poco, se van reactivando todos los procesos y durante el día los centros hospitalarios no han sufrido ninguna incidencia. De hecho, han funcionado todos los generadores eléctricos, se han activado, han mantenido sus actividades básicas. Aunque ha habido, claro, momentos complicados, te los puedes imaginar, como nos contaban desde el hospital de Zaragoza. La gente se ha puesto nerviosa enseguida porque los sistemas de teleasistencia han saltado las alarmas y a no funcionan.、Eh, aquí, porque tenemos algún generador y ha funcionado la mitad de las cosas, pero tampoco puedes atender ni mirar analíticas ni hacer los intrones, no se puede hacer nada. Pero a pesar de eso, quirófanos, las UCIs, las urgencias siguen funcionando, lo han hecho durante todo el día sin ningún problema, no se han registrado incidencias graves. Y luego, otro de esos puntos críticos de los que hablabas, Ángel, que preocupaba, que sigue preocupando, aunque ya es verdad、eh, cada vez menos, son las. Centrales nucleares desde las doce y media, desde que se fuera la luz, se encontraban en situación de prealerta de emergencia. No tenemos cambios por ahora, no nos lo han comunicado, pero los reactores que estaban en funcionamiento, te lo puedes imaginar, han parado automáticamente al no haber suministro. Eso sí, las condiciones, confirmaban durante todo el día desde el Consejo de Seguridad Nacional, han sido seguras y dicen además que no se ha producido ningún tipo de incidente. Gracias, Iván. El apagón, como te decía, también ha afectado a Portugal de forma general. Nuestros vecinos recuperan paulatinamente la normalidad, poco a poco también. Creen que el origen. Y lo creen con razón. Está en España. Necane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Y ponemos esa normalidad en cifras porque en Portugal, 300.000 usuarios de los más de 2 millones que tiene el sistema eléctrico disponen ya de suministro de energía. Ya hay luz en Oporto. Y sobre las once y media podría llegar a la capital, a Lisboa. Allí, como nos contaba el periodista Luis Aresta, todo se ha producido casi a la misma vez que en España. Minutos antes de ese apagón total aquí en Portugal. Se verificó una oscilación en la red española, soportada por las centrales fotovoltaicas. Quiere s decir que Portugal adquiere y compra energía a España porque es más barata. Entonces, con esa oscilación, las centrales en, en Portugal han respondido con un disparo. Y en Portugal, todas las administraciones. Esos cláxones que、sí. sonaban. Es mientras yo estaba en mi t a d d e la calle Alcalá en un momento de colapso total. Absoluto, para intentar Así, hacerse h u e c o esos coches. Bueno, <risa> como nos decía Luis,、eh, que en Portugal todo el mundo apunta a España, tal y como ha explicado el primer ministro portugués, Luis Montenegro. El origen estaría en nuestro país y no hay indicios de ciberataque. Sabemos que el origen no tuvo lugar en Portugal y desde primera hora el gobierno ha estado haciendo seguimiento con todas las autoridades nacionales e internacionales de esta situación. Este apagón, este corte de luz fue completamente inesperado. fue completamente inesperada. Ahora mismo todos los equipos están sobre el terreno. La prioridad es reanudar el consumo para los servicios prioritarios como es la sanidad y el transporte público. Lo ha explicado Joao Concesao, que es el administrador de redes energéticas nacionales. No... La prioridad es abastecer y recuperar la electricidad. Luego habrá tiempo de hacer una evaluación de lo que pasó. Espero que podamos tener un sistema totalmente equilibrado esta noche y que esté recuperado en todo el país mañana cuando nos despertemos. Recuperar todas las s El país puede acordar a m a n h ya. Los comercios han estado cerrados todo el día. Más de 200 vuelos han sido cancelados o retrasados en el aeropuerto de Lisboa. Los generadores están permitiendo, eso sí, que se estén llevando a cabo aterrizajes y despegues en Oporto y Faro. Gracias, Diego. Hasta luego. A vueltas con nuestra red eléctrica. Ya no tanto qué ha podido pasar. Sino cuáles eran los problemas que sabíamos a priori, y h o y a lo mejor resulta que hemos aprendido algo. Antonio Aceituno lo califica como experto energético, que tal día como hoy vale mucho. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? A grandes rasgos, por lo que sabíamos antes de hoy, ¿cómo funciona nuestra red eléctrica en líneas generales, Antonio? Bueno, pues、eh, hay una potencia generada. Eh, que son los,、eh, bueno, los productores de energía eléctrica. Básicamente, los productores de energía eléctrica se dividen en, en tres grupos. La energía nuclear, que es fácil de gobernar、eh, porque funciona, diríamos, en carga base, 24 horas, misma cantidad de energía. Aunque、eh, este mes de abril ha estado modulando potencia debido a la gran entrada de renovables y la poca demanda de energía. Eh, ha habido cinco reactores bueno, pues que han salido de la ecuación. Pero diríamos que una, una central nuclear sí que es cierto que el, el hombre la puede manejar, la puede modular. Luego están las energías renovables, eh, hidráulica, eh, eólica y solar. La hidráulica sí que, sí, sí que tiene el coste de oportunidad más grande del mercado eléctrico. Para que todo el mundo nos entienda, pues el hombre puede decidir cuándo turbinar agua. Eh, por eso muchas veces la, la energía hidroeléctrica cubre al gas, es decir,、eh, turbina cuando el gas marca el precio y por lo tanto maximiza la rentabilidad de la central. Y luego hay、eh, dos, dos centrales, que e s la eólica y, y, la, y la solar, pues que el hombre no puede manejarlas. ¿Por、claro. qué? Pues porque la eólica se caracteriza por su gran volatilidad. Eh, que se lo pregunte en Alemania este invierno, que ha tenido una Danke Flaut, eso es que no hay viento en Alemania y ha tenido que quemar gas. Y luego está la solar. Bueno, y luego vienen lo, las centrales térmicas. El carbón en España es prácticamente residual, pues aporta un 2-3%. Y luego están las estrellas, que, que yo las llamo, que son las centrales a gas, las plantas a gas, que son las que actúan. Pues cuando la demanda、eh, se dispara y hay que recurrir a las centrales de ciclo combinado, a la central de gas.、Uh -huh. Entonces,、mm. luego está el, el Re Eléctrica, que es el operador del sistema, que para que todo el mundo lo, lo entienda, tiene una gran labor en nuestro país. ¿Por qué? Porque tiene que gestionar、eh, el trasiego por toda la red eléctrica sin que esta colapse. Entonces tiene que dar la mano a los productores, es decir, a las energías renovables que tiene que meter en el sistema eléctrico a veces con calzador. Pues, ¿Por u e s p qué? Porque la energía es un bien perecedero y tienes que meterla. Y luego tiene que dar la mano, como digo, a estas centrales、eh, productoras con los consumidores, que somos nosotros. Que,、eh, bueno, Ángel,、eh, nadie nos dice cuando encendemos la luz. O cuando funciona un motor de una,、claro. de una empresa. Entonces, el sistema eléctrico pues, funciona generadores por una parte, consumidores por otro y el operador del sistema, que es la red eléctrica, pues intentando, y aquí viene la palabra, balancear el sistema.、Mm, va cundiendo la versión, no sé、si、conoce cuál es tu hipótesis y si lo puedes confirmar de algún modo, de ese. De esa tensión, de ese sobreconsumo, de esa oscilación en el, es. el suministro. ¿Coincides? Eso es. A ver, yo,、eh, bueno, desde que he, ha venido la luz a mi despacho, pues me he puesto a leer.、Eh, yo leo artículos normalmente pues, técnicos y、eh, tengo delante un artículo de una, bueno, de una reputada revista. Que、eh, afirma que Relé d e c t r i c a dice que el apagón se debe a una oscilación.、Eh, ¿Qué significa eso?、Eh, cuando dice que el apagón se debe a una oscilación, es que la frecuencia de la red, que en España es 50 hercios, cuando esa frecuencia se. Se nos ha cortado. Mira tú qué mala suerte que Antonio Aceituno nos estaba contando el término oscilación dentro del suministro eléctrico y cuál era el problema, según los expertos, que haya generado esta, esta catástrofe de que nos hayamos quedado sin luz absolutamente en toda España. Pero en fin, es lo que no lo queríamos perder. c l a r a García Laranja, buenas tardes. ¿Qué tal Ángel Expósito? Buenas tardes. Si、Noches. al final, como todo. Sí, buena s noche, son las nueve y media ya. Si al final se confirma, como todo parece, que es un problema del sistema, ya sea por oscilación, por sobrecarga o porque no damos abasto, ¿esto es tercermundista? Bueno, pues un poco, ¿no? Luego vamos a hablar con, con una persona que, que conoce muy bien el,、eh, todo el sistema de la red eléctrica, José María Nubla, que ha sido responsable durante los últimos、eh, 30 años, tanto de redes como de distribución, como de una central、eh, eléctrica. Eh, eh, energética de energía nuclear y que nos va a explicar bueno,、pues、que aquí probablemente、eh, hemos tenido un cúmulo de, de malas noticias. Entre ellas, bueno,、pues、que hay una sobreexposición de eh, energías eh, verdes. Que estas entran en un precio muy barato dentro del sistema y por, lo y, por lo tanto, estas energías lo que hacen es saturarse, jibarizarse, tener precios negativos y, al final, cargarse el sistema. No, no es el primer apagón que hay en España, Ángel. Ya hemos hablado nosotros en la linterna de la economía que en verano pasado estuvimos 24 horas con las grandes empresas consumidoras de energía, las fábricas intensivas en energía paradas porque había una sobrecarga en el Sistema pasó también en el otoño pasado y hoy lo que hemos podido ver, aunque todavía no tenemos los datos oficiales, es que ha habido una sobrecarga brutal de demanda y de oferta, lo que ha colapsado el sistema. Vamos a ver. Enseguida, primero a m o s con más técnicos. Ha habido, ha habido otro problema desde media mañana. Claro, son muchas horas en las que no hemos podido ponernos en contacto. Con nuestras familias, con nuestros amigos, con el centro de trabajo. Ha habido muy poca cobertura. Las conexiones han sido imposibles. El internet se había caído completamente. Claro, la incertidumbre y el no saber cuándo iba a llegar la luz pues ha generado tensión, estrés, preocupación. Imagínate quién tuviera algún mayor dependiente. Elena Dapra es psicóloga sanitaria. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué estresazo, ¿no? Sí, bastante. Sobre todo porque es un momento de incertidumbre y ya se sabe, la incertidumbre es toda la parte que no controlamos. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cuáles serían los consejos sobre el papel, en teoría, Elena? A ver, sobre el papel、mmm, es complicado. Primero, aceptar exactamente eso: que. Hay partes que podemos controlar y hay partes que no podemos controlar. Entonces, tenemos que poner el foco en la parte que podemos controlar. Luego,、eh, toda la parte de emociones que surja hay que validarla. Es decir, hay que permitirse sentir el miedo, la frustración, la ansiedad y, sobre todo, no juzgarse por ello. Luego,、mm. minimizar también los rumores, es decir,、eh, mm, las re la la puñeteras redes. sí, sí, sí. sí.、Eh, exacto, exacto. Es decir, ponerse unos tiempos muy concretos para mirar、eh, las noticias y, sobre todo, en fuentes fiables. Pero no estar constantemente、eh, mirando las redes, porque eso es lo peor que podemos hacer.、Mm, por buscar algo positivo. He hablado hace un rato con María José c a t a r a la alcaldesa de Valencia, y hemos coincidido los dos en que en el centro de Madrid, no sé dónde estás tú exactamente, Elena, pero yo en el centro de Madrid he visto un civismo, aparte del caos, entre conductores y peatones y policías impresionante. En Valencia, me decía la alcaldesa, exactamente igual. ¿Nos hemos acostumbrado a catástrofes, a situaciones complicadas? Estoy pensando en la Filomena. En la Dana, ahora esto, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor no hay mal que por bien no venga, en cierto sentido, ¿no? A ver,、mmm, no, no sé si es exactamente no hay mal que por bien no venga, pero sí que es verdad que el hecho de vivir ciertas situaciones lo que nos hace es que cuando vuelve a suceder otra, ya tenemos señales de las anteriores, entonces sabemos qué conducta repetir porque funcionaron en aquel momento. Claro. Entonces. Eso sí que nos hace、eh, tener claves para actuar. Eso nos deja un poco más tranquilos a todos. Y aparte, que luego hay una cosa: y es que como pueblo y cultura, sí que、eh, somos muy de responder entre nosotros. Por solidaridad, por apoyo, por familia, por comunidad. Exacto. Sí,、ah, bueno. eh, en general, yo creo, que el, el... yo creo que incluso en Portugal habrá pasado lo mismo. Es decir,、eh, somos pueblos que nos relacionamos, muy sociables, muy sociales. Entonces,、eh, nos ayudamos los unos a los otros. Por supuesto, habrá de todo. Pero en términos、claro. generales, yo creo que nos, nos apoyamos. Pues mira, me quedo con un par de claves que has dado. La segunda, somos solidarios, nos apoyamos. Y eso, en términos de psicología social, es buenísimo. Y dos,. Ojito con las redes, lo que nos faltaba, hacer caso a tanto imbécil. Lo dicho, Elena Dapra, psicóloga, gracias por la consulta. A vosotros. Adiós, chao, chao. La vida sigue, incluso en días especialmente caóticos, sin luz en toda España.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 Escribe a Ángel Expósito en x arroba, expósito cope y arroba linterna cope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 4555.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 El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat. Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 m í n i m o Más d j autobuses, la preboda. Cari, l e estás poniendo el pañal del revés. Uy, perdona, perdona. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafe se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafe. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, AD, e Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matrículate con nosotros, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos. Imagínate, llegas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas? ¿De perderte tu programa favorito en el coche? Con la nueva app de Cope, olvídate de todo eso. Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia. ¿Y esta semana por qué va a ser muy importante? Descarga ya la nueva app de Cope. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio. Compatible con CarPlay y Android Auto. Expósito. La linterna. Cope. Estar informado. Entramos en el tiempo de economía. Si es que hemos salido en algún momento en esta linterna, lo hacemos un día en el que, además de los problemas habituales, los datos del paro, etc., Podríamos denominarlo como un día de un apagón histórico con un impacto e c o l ó g i c o sin precedentes que iremos conociendo en las próximas horas. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches de nuevo. A lo mejor, por buscar algo positivo, empezamos a valorar lo que es un enchufe, lo que es una nevera fría, lo que es el wifi. ¿Qué dicen los expertos, Pilarín? Bueno, vamos a ver. Hay varias teorías, aunque nadie sabe qué es exactamente, Ángel, lo que ha pasado. Y el presidente del gobierno no lo ha aclarado seis horas después del histórico apagón en esa comparecencia. Dicen que igual sale en cualquier momento. Estaremos atentos. Pues estaremos atentos, ¿no? Igual Abraya sí que tiene esas posibles razones. Lo que nos cuentan algunos operadores eléctricos, grandes empresas, Ángel, es que se ha podido producir un episodio inédito de cero tensión. ¿Y esto qué es? Esto de cero tensión. Bueno, pues es que se desconectan todos los grupos de generación eléctrica del país y no se sabe la razón, prácticamente al mismo tiempo. Explícame, lo de la cero tensión y... ¿Cómo casa esto con, con que pueda haber ocurrido cualquier otra cosa? Bueno, aunque no se descarta nada, Ángel, lo cuentan nuestros compañeros de Business Insider. Según los primeros datos que maneja Red Eléctrica de España y los expertos en el sector, lo que suele desencadenarlo es lo siguiente: Uno. Una caída masiva en la generación de electricidad, es decir, que fallan las grandes centrales, bien nucleares, térmicas o hidroeléctricas, o todas a la vez, de, de forma casi simultánea. Dos, problemas de interconexión si la red que transporta esa electricidad no puede redistribuir el flujo de energía por fallos técnicos, por ciberataques o por sabotajes. Y tres, un desbalance entre oferta y demanda, es decir, que hubiera más necesidad de luz que capacidad para generarla. Por aquí parece que van los tiros a estas alturas de la noche. Veremos si se confirma o no, lo que llaman la famosa oscilación.、Uh -huh. Pilar, esta mañana se ha vivido un caos en el sistema. Se han disparado además los precios de r e p e n t e Pues sí, y esto no cuentan nuestros compañeros de expansión. Antes del apagón, Ángel, justo antes del apagón, la entrada masiva de renovables en el sistema, independientemente de si esto ha hecho o no saltar los plomos, ha provocado un verdadero caos en los precios de la luz en el mercado mayorista o el pool, es decir, donde las eléctricas firman los contratos de compraventa para las d i s t r i b u i d o r a s cada día. Este desbarajuste se ha producido sobre todo Porque ha habido más viento o cuando hay más sol, como en el día de hoy. Fíjate, Ángel, el índice de rayos ultravioleta hoy en Madrid a media mañana era nivel 8, muy alto. Y esto no es nuevo. El descontrol de precios se viene registrando desde hace meses. En estos momentos sobra tanta electricidad, Ángel, que los generadores de luz se ven obligados a regalarla en el pool. La situación está siendo tan delirante que algunos llegan a pagar dinero para poder verter su electricidad al sistema, lo que p r o v o c a Precios pool. negativos en ese l Y p o r q u é hay precios negativos, Ángel, no verter esa electricidad les haría incurrir en, cortes aún, en costes aún más caros. Y hoy esta situación ha explotado a las doce y media de la mañana. Cuando se ha producido el apagón en España, Ángel, el pool estaba registrando precios negativos récord. De 1,9 euros por megavatio. Las empresas eléctricas vienen reclamando desde hace meses mecanismos que corrijan esta situación. Por ejemplo, creando incentivos para introducir baterías que puedan recargarse con la electricidad sobrante en horas de máxima producción. Vamos, que la famosa excepción ibérica la vamos a pagar muy c a r a Sí,、cara. sí, vamos a ser una auténtica excepción. Sí, sí, sin duda. Lo estamos siendo. La luz. Parece que vuelve poco a poco por zonas. En el centro de Madrid ya hay electricidad, hay suministro, más o menos normal. Ahora, claro, recupera tráficos, líneas férreas, aeropuertos, transportes. ¿Por qué la cosa vuelve? Por zonas, por áreas y hasta por barrios. Bueno, pues, ¿qué es lo que explican los expertos? Que es necesario equilibrar el regreso de la potencia a las diferentes redes eléctricas. Esto es, la de alta tensión, la de media tensión y la de baja tensión, la que llega a nuestras casas, Ángel. Y también hacerlo con seguridad de que el servicio no se v u e l v e a caer por la altísima demanda. La electricidad va llegando poco a poco a las zonas, a los barrios, a las ciudades, pero siempre con equilibrios para que el sistema lo pueda asumir. Con normalidad. Debate. Se van a abrir muchos a partir de ahora, pero. Lo primero que pensaba esta mañana, y subo tú también, el tema de las centrales nucleares. Sí, sí, fíjate, me lo decías antes, ¿no? Y tienes toda la razón. Yo creo que mucha gente lo, lo hemos pensado. Ahora, un día como hoy, nos hemos dado cuenta, tú lo decías al principio, de lo que significa la electrificación total y la dependencia de toda nuestra vida de la electricidad. Y ya que nuestras sociedades están desarrolladas bajo la electrificación, necesitamos luz, energía barata, segura y accesible. Es decir, Ángel, que nos permita. Nos permita responder ante situaciones como las de hoy. Y salvar las centrales nucleares es fundamental simplemente por eso, porque es necesaria la electricidad barata, segura y asequible, es decir, que esté cerca. Y que、ah, puede producir en cualquier momento. No puede, depende、claro. que haga viento solo que haya agua. Produce. Porque puede producir. Y además a un precio estable.、Hmm. Tú sabes que los mil megavatios que producen las centrales nucleares tienen un precio estable que entra siempre al mismo nivel al sistema y no te desbarajusta, como hemos visto Mira, hace un minuto, las, las otras eléctricas. ¿no? Otra cosa que me ha pasado esta mañana en pleno caos cuando he ido a recoger a la niña al curro ha sido menos mal que ayer llené el combustible. Y bueno, menos mal, porque hoy no podíamos echar gasolina、sí. a los coches, porque no funcionaban los surtidores o porque no podías pagar con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Es verdad que tampoco funcionaban los eléctricos. Si hoy tienes un coche eléctrico 100% y no, y no estaba、eh, recargado, te has,、eh, co has consumido toda la batería, pues te has quedado tirado e n medio de, de la carretera, ¿no? Pero tampoco los móviles. Hay que ser conscientes, Ángel, de lo frágiles que somos y de que nada está garantizado. Y es necesario pensar también en el. el Autoconsumo, quizá para las emergencias, pero de esto hablaremos con el experto. Mira, una de las ventajas de que haya vuelto a luz al centro de Madrid es que las máquinas estas de vending de... para comprar refrescos、sí. o algo de comer Funciona.、no、funcionan. Sí, bueno, mira, aunque ¿ves? cada vez queda menos. Pues bueno, pero mira, ya he podido bueno, pillar una lata que era hasta hace un rato, era un absoluto tesoro. Bueno, y patatas fritas que mira, cuando he llegado yo no escucha, había. Escucha. Mira, es, es bueno, un, es que esto... me voy a morir de hambre aquí en directo. No, no. O sea, tú sabes cómo ha sido mi vida, mi día de hoy. e s c u c h a Qué fuerte. Dos horas atascada en un coche. He a p a r c a d o en José Abascal. s m m s t o Esto se llama... Esto se llama. Lo primero que comemos, Pilar、wow. y yo, en las últimas siete u ocho horas de nuestra vida. Efectivamente. Había que retransmitirlo como fuese. Nunca mejor dicho. Pilar, para terminar. Recomendaciones. Aparte del sentido común, recomendaciones que hacen los expertos en un, en un día así. Bueno, ya está llegando mucha luz a muchas partes de España, ¿no? Pero para aquellos sitios en los que no haya llegado todavía la luz, las recomendaciones que nos daban los expertos eran las siguientes: intentar apagar todos los electrodomésticos de la casa de tal forma que cuando llegue la luz a nuestras casas nos encienda todo de golpe y algo te estalle. ¡Pum! Que las recomendaciones básicas para cualquier ciudadano es tener en casa dinero en metálico. Ángel, Dinero en metálico, velas y un transistor, una radio de pilas, porque la radio Ángel hoy se ha demostrado una vez más que nunca falla. No dejamos el sector pilar porque, aunque en la bolsa no se han o t a d o las pérdidas, seguro. Van a ser enormes tras este、si、apagón. Imagínate por sectores: el primario, la distribución, las fábricas intensivas en energía y las no intensivas, el sistema de pago. Se han caído todas las redes. No se podía pagar en un restaurante o en un bar o en el supermercado sin tener dinero en metálico. Y las pérdidas millonarias de los operadores de transporte: s los trenes, el metro, los autobuses y luego está el sector servicios. Los hoteles hoy han vivido una verdadera pesadilla. Una pesadilla porque hasta que alguien no ha pensado en una radio a pilas, un transistor, no había t e l e f o n o No había móviles ni redes sociales, y por lo tanto, nadie sabía hoy durante horas. ¿Qué pasaba? Tampoco lo sabían los miles de turistas que estaban en esos hoteles. Este lunes 28 de abril, a las 12 y media de la mañana, Ángel, España ha experimentado un apagón eléctrico sin precedentes. La demanda energética cayó bruscamente, provocando lo que los expertos denominan un cero energético, una caída total de tensión que ha dejado sin suministro a toda la península, excepto. Canarias y Baleares que cuentan con sistemas eléctricos independientes. Aunque aún faltan varios días para saber las pérdidas, ya te digo yo que la cifra va a ser mil m i l l o n a r i a Insisto, estamos esperando en que en cualquier momento aparezca de nuevo Pedro Sánchez. Lo hizo alrededor de las seis y media para no decir nada. Esperamos en un ratito y le escucharemos aquí en directo. Han pasado más cosas, Pilar. La vida ha seguido a pesar de todo, y antes de las doce y media, más.、Uh -huh. Todo se queda pequeño con el apagón. Parece una película de terror, una distopía. Pero esta mañana, a primera hora, conocíamos las cifras del paro y son un absoluto desastre. Sí, sí, las de la EPA, malísimas, Ángel. l a r a z ó n e s que la Semana Santa dicen h a llegado muy tarde, pero lo cierto es que a cierre de marzo había 21.700.000 ocupados y 2.700.000 personas en desempleo, según los datos oficiales, sin contar, por ejemplo, los fijos discontinuos en cese de actividad y las personas que han dejado ya de buscar empleo. Fíjate, Ángel, la tasa de paro vuelve a subir por encima de. Del 11%, esa tasa que lográbamos perder en el año 2024. Son los datos, como te digo, de la EPA del primer trimestre, la encuesta de población activa, que nos indica cómo todos los sectores destruyeron empleo durante los tres primeros meses de este año, a excepción de la agricultura, fíjate, donde se crearon 25.000 nuevos empleos. El mayor descenso de la ocupación que recoge la EPA lo anotaron los servicios: 112.000 empleos menos, seguido de la industria, 4.400, la construcción que pertenece. Perdió 700 ocupados hasta marzo. Oye, otro, otro dato a modo de termómetro y una conclusión final. Alquilar una habitación en un piso ya cuesta, ojo, una habitación: 600 euros. Una pasta. Una pasta. Barcelona, Las Palmas y Madrid son, Ángel, las ciudades más caras de este país. La oferta de habitaciones sí ha disparado, fíjate, un 7%, porque cada vez hay más gente que necesita alquilar las famosas soluciones habitacionales que ponía de moda otro gobierno también socialista, ¿lo recordarás? La Trujillo. Efectivamente, el de Zapatero hace unos años. La gente necesita un lugar donde vivir y alquilar un piso es realmente complicado, sobre todo en las grandes ciudades. Aunque también te cuento. Que en el extremo opuesto, las ciudades más asequibles, las más baratas para compartir pisos, son Jaén, unos 230 euros a mes, Zamora, 240 y Cáceres, también 240 euros. Donde alquilar una habitación sigue siendo, como te digo, relativamente asequible para los inquilinos. Con todo este panorama, Pilar, y tiene que ver con lo anterior, sobre todo con los datos del paro. Mañana, Yolanda Díaz, inasequible a hacerse selfies donde le pille. Lleva al Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral. Sí, la ministra de Empleo siempre ayudando a no trabajar y a poner más problemas a un mercado, un mercado laboral que literalmente está roto, se ha roto en los últimos siete años y en el que se están cargando a las pymes y desapareciendo por miles los autónomos. Fíjate, Ángel, que en España ya hay más empleados públicos que autónomos. ¿Cómo te quedas? No, Una... Una locura total, porque quien crea riqueza son las empresas, pero esta ministra ha conseguido, con la ayuda de otra ministra, también inese,、eh, inasequible al, al desaliento, la ministra de Hacienda, Montoro, Montero.、Eh, Montero, perdón.、No, Montero también era ministro de Hacienda.、Oh, efectivamente. <risas> bueno, también, y también inasequible al desaliento en ¿no? algunas cosas. Bueno, ¿qué han conseguido las dos? Bueno, pues la persecución de cualquier creador de empleo que no de, dependa directamente del boletín oficial del Estado, es decir, que no sea una gran. Empresa, porque claro que tenemos que tener grandes empresas, pero es que España es un país de pymes y nos están asfixiando a las pymes a los autónomos. Pilar, ¿Tiene? lo hemos comentado muchas veces, pero te lo planteo. ¿Hay una relación directa, causa-efecto, entre los datos que hemos conocido hoy del paro y la jornada laboral? Por supuesto que la hay. Hay una relación directa entre los datos del paro y la jornada laboral. Y la subida del salario mínimo interprofesional, que por cierto parece que se están planteando volverlo a subir antes de que se acabe este año, sería la segunda subida, hasta los 1.200 euros al mes. Esto además arrastra el resto de cotizaciones para el resto de los empleados, es decir, tiene un efecto arrastre en las cotizaciones sociales, que es el impuesto que pagan las empresas por trabajar. En este país. Todos, empresas y trabajadores, pagamos un impuesto por trabajar. Las empresas, prácticamente un 35% del salario bruto que te llevas a casa. El trabajador, un 7%. Y luego está la reducción de la jornada laboral, que es lo que mañana espera aprobar en Consejo de Ministros Yolanda Díaz. Vamos a ver si Junts y el PNV están de acuerdo con él ¿no? y que va a crear un, una catástrofe en, en los horarios, en empresas de distribución, de trabajo de mano de obra intensiva. La semana pasada. Entrevistaba a Clemente González, al presidente de, de la empresa de aluminios más importante de, de este país y, en realidad, también la empresa más, más importante de Europa del sector de, del aluminio, que me decía que, que en sus fábricas、eh, les destrozaba la producción, que tenían que incrementar. Un turno más para poder compensar una reducción en la jornada, de la jornada claro, laboral. Eso en una gran empresa que dices, pues se lo comerá parte del margen. Que pues, El que tenga tres o cuatro trabajadores, no sencillamente puede. no puede. No puede. El que tenga una empresa de menos de 50 empleados o hasta 50 empleados no puede aguantar una reducción de la jornada laboral con una subida del salario mínimo interprofesional. Pilarín, vaya día. Gracias. Pues sí, a ti. Hasta mañana. Te están、Chao. esperando. Te están esperando por ahí. Sí, vamos a ver si hay,、claro. no sé, hay semáforos o hay algo.、Patata. ¿Cómo voy a volver a casa? Cojo otra patata, p e r o que suene. A ver. Por、oh, Dios. Maravilloso. Gracias, Ángel. Chao. Darás de comer al hambriento. <risa> ¿Cuántas veces hemos i d o a hablar en los últimos años de una posible reforma del sistema de pensiones? España es uno de los países con una mayor esperanza de vida del mundo y la baja natalidad nos supone un desafío como sociedad. Cada vez más pensionistas y menos trabajadores cotizando son muchos los analistas que consideran que el sistema público de pensiones debe complementarse con el ahorro privado. Por eso, no debe extrañarnos que uno de cada cinco españoles tenga ya un plan de pensiones privado. Y es que los planes de pensiones van a ser clave para el futuro. Lo más aconsejable, empezar cuanto antes de cara a esa jubilación, aunque sea con aportaciones pequeñas. De hecho, cuanto antes empecemos a ahorrar, se puede acumular un capital significativo sin mucho esfuerzo. Javier Oliveros es director comercial de Mafre Iberia. ¿Por qué es tan importante comenzar a ahorrar cuanto antes, Javier? El tiempo es nuestro mejor aliado. Si empezamos a ahorrar pronto, podemos acumular un capital significativo, con un esfuerzo relativamente pequeño gracias al interés compuesto. Cuanto antes empecemos, más margen tendremos para construir un complemento adecuado a nuestra pensión pública y asegurar una jubilación sin sobresaltos financieros. Por eso, yo aconsejo a los que nos están oyendo que, si no han empezado aún, no esperen más. Aunque sea con aportaciones pequeñas, lo importante es arrancar y ser constantes. ¿Cuáles son las ventajas de contratar planes de pensiones, en este caso con Mafre? Mafre es una compañía sólida y que ofrece confianza al ahorrador, que puede confiarnos su dinero con total tranquilidad. Contamos con la gama más amplia de planes de pensiones que se adaptan a todo tipo de perfil y a las diferentes circunstancias de la vida, y con los mejores profesionales expertos para asesorarles acerca de cuál es el producto más adecuado para ellos, el que mejor se adapta a sus necesidades y objetivos. En las más de 3.100 oficinas de Mafre, les esperamos para ayudarles. Javier Oliveros, director comercial de Mafre Iberia. Gracias, muchas gracias.、Sí. Mafre se ocupa de tu futuro para que tú puedas disfrutar del presente. La linterna. Cope. Estar informado.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 オーケーション・クルースティー・コッシー・アガラステ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 Ay, Pedro, ve un rayito de sol y me entra un mono de vacas. ¿Mono de vacas? En a l c o n Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. a l c o n Viajes, sabemos de viajeros. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres uno rico, rico, rico, aprovecha estas ofertas. Ahora el Lidl Lomos de Salmón por 4,89. Ahorras un 24%. Y con Lidl Plus, filetes de pollo por 2,89. Con 85. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Las diez, las n 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la.